Radio Alama en Internet y las noticias de Alama.com. Radio Alama en Internet, una radio para compartir. Hola y bienvenidos a Radio Alama en Internet. Soy Rodrigo. Y yo, Elena. Ahora comentamos una noticia importante publicada en Alama.com. Una que afecta a la salud de nuestras mascotas y, bueno, a la salud pública en general. Exacto. Se trata de la campaña antirrábica 2025 para perros aquí, en la comarca de Alama. Vamos a a repasar los detalles clave. Perfecto. Pues mira, lo primero, las fechas. La campaña se va a desarrollar durante la segunda quincena de julio de 2025. ¿Segunda quincena de julio? ¿Tenemos días concretos? Sí, entre los días 10 y 26 de julio. Vale, del 10 al 26. ¿Y quién organiza esto? Pues está organizada por el Colegio Oficial de Veterinarios de Granada y eh, colaboran los ayuntamientos de la comarca. ¿Y con permiso de la Junta, claro? Claro, con autorización de la Delegación de Agricultura de la Junta de Andalucía, como siempre. ¿Y aquí viene un punto? que me parece crucial. Sobre quién realiza las vacunaciones. Y esto es importante que la gente lo sepa. El único veterinario autorizado oficialmente por el colegio para realizar esta campaña en, sí. las, en las pedanías y otros pueblos de la comarca es Calixto Fernández Moyano. Sí, colegiado número 1806 del Centro Veterinario Alama Es el único autorizado para estas concentraciones específicas. Y además tiene muchísima experiencia, ¿verdad? Muchísima. Lleva participando en estas campañas anuales, bueno, desde 1995. Desde del 95, madre mía. Sí, sí, haz cuentas. Son ya 31 años. y un año. Se dice pronto. ¿Y el colegio eh insiste en esto, no? Que solo ella está autorizado para estas concentraciones. Insiste mucho. Advierten que no autorizan ni se hacen responsables de evacuaciones que organicen otros profesionales. En estas, bueno, en estas reuniones específicas de animales. Entendido. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué se hacen estas concentraciones? Normalmente Eso de juntar animales así está regulado, o ¿no? Muy regulado. De hecho, estaría prohibido por la Orden de 19 de abril de 2010. Esa orden busca prevenir la difusión de enfermedades. Claro. Entonces, ¿por qué aquí sí se permite? Pues porque la misma orden en su artículo 3.1 apartado F eh, contempla excepciones y se pueden autorizar por la delegación provincial pero siempre a petición del Colegio de Veterinarios. ¿Y cuál es el motivo para pedirla aquí en nuestra comarca? Pues el motivo es claro. Cuando en una zona geográfica como es nuestra comarca fuera del núcleo de Alhama no hay suficientes veterinarios autorizados o centros veterinarios homologados residentes. O sea que como en los pueblos de alrededor no hay clínicas veterinarias como tal o veterinarios que vivan allí y estén autorizados? Eso es. Como no los hay, pues, se autoriza esta excepción para facilitar que la gente pueda cumplir con la vacunación antirrábica obligatoria. Es una forma de asegurar que se haga. Entiendo. Es una medida pragmática, entonces. Para asegurar la cobertura vacunal, aunque no haya infraestructura veterinaria permanente en cada pueblo. Precisamente. Y es que hay que recordar que la vacunación contra la rabia es obligatoria. Sí, eso siempre es bueno recalcarlo. Obligatoria todos los años para todos los perros a partir de los tres meses de edad. Lo dice la misma orden en el artículo 3.1a. Y no es solo por el perro, es por todos. Salud pública pura y dura. Exacto, es una medida esencial de salud pública. Prevenir la rabia es fundamental. Así que resumiendo para los dueños de perros en los pueblos de la comarca, atentos a las fechas, del 10 al 26 de julio. Eso es, y buscar la campaña oficial, la que realiza Calixto Fernández Moyano es la garantía de que todo está en regla. Queda claro, una información de servicio público muy, muy relevante para mantener seguros a nuestros animales y, bueno, a toda la comunidad. Esta conexión informativa ha sido realizada bajo la dirección de Juan Cabezas. Hasta la próxima noticia. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alama en Internet. Radio Alama en Internet y Alama.com. Información para compartir.